Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy no vamos a aprender español contra viento y marea. ¿Qué significa esto? Pues es lo que vamos a descubrir hoy. Esta es la expresión que vas a aprender hoy. Contra viento y marea es una expresión muy utilizada del español. Te explicaré su significado y aprenderás a utilizarla palabras que forman parte de la expresión. La primera palabra de la expresión contra viento y marea es contra, que significa contra. Contra puede tener varios significados, pero generalmente es una preposición que significa oposición, una cosa que se enfrenta a otra cosa. Es muy utilizada en deportes. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, Puedes decir una frase como «mañana juega el Barcelona contra el Real Madrid». El Real Madrid es el rival, la oposición del Barcelona. Otro ejemplo. Cuando hay un combate de boxeo, suelen anunciarlo como «Sánchez contra Álvarez». Suelen usar los apellidos separados por la palabra «contra». La siguiente palabra de la expresión contra viento y marea seguro que la conoces. El viento tiene una definición muy sencilla y que tiene rima. El viento es el aire en movimiento. <risa> movimiento rima con viento. Por eso digo que su definición tiene rima. En realidad, viento solo se utiliza para el aire que se mueve de forma natural por las fuerzas de la naturaleza. No usamos viento para hablar del aire que se mueve por un ventilador o el aire acondicionado. La siguiente palabra la conoces de sobra. Se trata de la conjunción copulativa y. La y en español se usa para unir frases, ideas o conceptos. También usamos la conjunción y Para añadir el último elemento de una lista, por ejemplo, ehm, ayer compré manzanas, naranjas y plátanos. Antes del último elemento de la lista, los plátanos, usamos la conjunción y. La última palabra es marea. ¿Qué es la marea? La marea es el movimiento del mar producido por la gravedad de la luna y del sol el nivel del mar, puede subir o bajar varios metros debido a la gravedad del sol y de la luna. Entonces, ¿qué significa contraviento y marea? Significado de contraviento y marea. La expresión contraviento y marea la utilizamos en español cuando alguien se enfrenta a un problema muy difícil, pero trabaja y se esfuerza muchísimo para solucionarlo. Cuando ves que alguien está intentando conseguir algo, pero tiene muchas dificultades para conseguirlo, puedes decir que lo está intentando contra viento y marea. Voy a ponerte algunos ejemplos con pequeñas historias para que lo entiendas mejor, y también para que memorices mejor el significado. Ahora vamos a practicar con algunas pequeñas historias para que escuches la expresión en contexto. Pero primero, ya sabes que me gusta recordarte que si te gustan las lecciones como esta para mejorar tu español, puedes descargar los audiobooks de SpanishPodcast.net en nuestra web. Puedes descargar los packs con lecciones del podcast, el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado y también el pack de diálogos y lecciones para aprender español con conversaciones cotidianas. Todos ellos tienen las lecciones en formato mp3 y las transcripciones en formato pdf y libro electrónico. Pequeñas historias para aprender la expresión en contexto. Vamos con una pequeña historia sobre una mujer que comenzó un negocio. Cuando uses la repetición, usa también la imitación, usa la transcripción e intenta leer la historia en voz alta. Pero recuerda, solo cuando hayas escuchado varias veces la lección. Vamos allá. Hace diez años, María tuvo una idea. Quería mmm, ayudar a personas pobres que vivían en su barrio. Pero María tuvo muchos problemas. Tenía muy poco dinero. Tuvo que pedir un préstamo en el banco. Pero, como no tenía dinero, el banco no quería prestarle dinero. ¡Qué ironía! Al final negoció, negoció y negoció con el banco, le costó mucho esfuerzo, pero consiguió que le concedieran el préstamo. María también tuvo que luchar mucho en el ayuntamiento. El ayuntamiento no quería darle la licencia necesaria para ocupar un local en su barrio. Tuvo que rellenar muchos formularios, contratar a un abogado que la ayudara, discutir con muchas personas, Fue muy difícil, pero María era constante y valiente. Contra viento y marea, consiguió hacer realidad su sueño. Bueno, como ves, María tuvo muchas dificultades para hacer realidad su sueño. Tuvo que luchar, discutir, negociar y hacer muchas otras cosas difíciles para conseguirlo. Por eso decimos que María lo consiguió contra viento y y marea. Había muchas dificultades, pero María las superó todas. Vamos con otra pequeña historia. Escucha atentamente. Siempre he admirado a mi amiga Leire. Eh, ha tenido una vida muy dura. Su padre las abandonó a ella y a su madre hace muchos años. Por eso Leire, cuando era pequeña, pasaba mucho tiempo sola en casa Su madre tenía que trabajar mucho para poder vivir. Cuando llegó al instituto, Leire decidió que quería estudiar en la universidad. Sin embargo, Leire casi no tenía dinero para material escolar. Ganaba algo de dinero cuidando niños pequeños por las tardes y ayudando a otras personas con sus tareas en la casa. Así que Leire tenía que estudiar por las noches. Dormía muy poco. Sus notas no eran muy buenas, pero se esforzaba mucho y consiguió llegar a la universidad. Leire tuvo que ir a otra ciudad y eso valía mucho dinero. Ahora estudiaba por las tardes y trabajaba como camarera por las noches. Mucha gente le decía que no sería capaz de terminar sus estudios, que abandonaría. Pero Leire estudió y trabajó hasta el límite de sus fuerzas. Al final consiguió su objetivo. Leire consiguió sus estudios universitarios contra viento y marea. Bueno, ya ves que Leire es una luchadora. <ríe> Tenía dificultades familiares, económicas e incluso muchas personas le decían que no lo conseguiría. Leire hizo mucho esfuerzo para poder llegar hasta el final, para poder conseguir su objetivo. Por eso decimos que lo consiguió contra viento y marea. Origen de la expresión contra viento y marea La expresión contra viento y marea proviene de la navegación. Los marineros, es decir, las personas que navegan por el mar, seguro que saben por qué. Algunas veces las condiciones del viento y del mar pueden ser muy difíciles. Algunas veces el mar es peligroso. Si hay mucho viento, en el mar hay olas muy altas y, si la marea no es favorable, los marineros pueden tener muchas dificultades. Puede ser complicado volver a tierra. Este es el origen de la expresión contra viento y marea. Practicar la pronunciación. Muy bien, vamos a practicar la pronunciación con la expresión. Es una expresión muy fácil, no tiene verbos, así que no tenemos que conjugar nada. De todas formas, vamos a practicar usando la expresión dentro de una frase. De esta forma, lo haremos de forma un poco más natural. Repite estas frases después de mí. Repetiré cada una dos veces. Lo consiguió contra viento y marea. Lo consiguió contra viento y marea. Y ahora esta otra frase. Lleva dos años luchando contra viento y marea. Lleva dos años luchando contra viento y marea. Esta última frase significa que alguien ha estado enfrentándose a situaciones muy difíciles durante los últimos dos años. Bien, pues aquí termina esta lección. Espero que te haya gustado la expresión de hoy y que tengas la oportunidad de utilizarla cuando hables español. Es fácil encontrar a gente que se esfuerza mucho para conseguir algo o que se enfrenta con valentía. A muchas dificultades. También espero que no tengas que aprender español contra viento y marea. Ahora que termina la lección, puedes conseguir alguno de los audiobooks. En SpanishPodcast.net tienes enlaces con más información. Gracias por escuchar las lecciones. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.